la zona cero Momento para nuestros monográficos, Zona Cero, y hoy con una visita a un lugar de excepción, las Islas Espérides. ¿Cuántos de vosotros no habéis visitado las Islas Espérides, verdad? Es un lugar turístico por excelencia, playas fantásticas, palmeras, eh, grandes complejos hoteleros donde te ponen la calcamonía esa en la mano y puedes tomar de todo. Efectivamente, las Islas Espérides, ¿verdad? Pues no, no existe nombre, no, pero, pero ¿cuántos habéis levantado la mano diciendo que habéis ido? Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, bien, pero por de pronto las descripciones de Espérides hablan siempre de nieve y hielo ¿eh? y focas, con lo cual eso de las la bueno, palmeras pero, no pero como son imaginarias eh, Carlos, sí son imaginarias completamente pero bueno. bueno ahora contaremos la historia porque es del, del grupo de la familia de islas evanescentes que Jesús y yo tocamos en series lugares en los que usted no cree la verdad es que las Dogger Tío Esperides o bueno o Swain porque tienen varios nombres como luego veremos es para mí, junto con el misterio de Oloras el más fascinante, porque aunque se trate de misterios resueltos, la verdad es que han, han movido una enorme cantidad de literatura y bueno sí. tiene una historia muy atractiva y muy y muy curiosa. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, veo que vienes vestido de, de habitante de las Asperides. Sí, de foca. Eh, de sí, sí, sí. Había una serie de, de, de seres mitológicos en eh, la antigüedad, que estaban muy asociados con las sirenas, pero tenían forma de, de foca, que eran las elquis, curiosamente. Las ¿no? elquis. Eh, bueno, pero esto de las Islas Asperides es Un, ...es una historia ya muy, muy lejana, ¿no? Sí, es muy lejana, pero poco conocida, claro. poco conocida. La dio a conocer un investigador ya fallecido, Antonio Rivera, y en su momento, pues bueno, creó un cierto revuelo... ...porque, siguiendo un poco la trayectoria, y vamos a intentar hacer esta noche un pequeño resumen son de estas donde se mezclan muchas cosas es decir por una parte hay unas islas evanescentes es decir se encuentran en su momento, desaparecen cambian de nombre, vuelven a aparecer en fin, juegan al ratón y al gato con el investigador por otra parte hay otro un libro fantasmas por ahí que un autor desconocido que firma con pseudónimo donde se inspira para recrear otra vez las islas en dos novelas de Julio Verne o sea, con lo cual eh, la descripción topográfica y geográfica corresponde ni más ni menos que a toda una referencia literaria y luego, que es la última parte pues hay todos unos intereses económicos detrás, para que este gobierno fantasma de las espérides tenga su acta de constitución, tenga su himno, tenga incluso su emisión filatélica es decir, se juntan tantas cosas que todo eso es lo que hace fascinante a este monográfico de las espérides. La verdad Carlos es que hay una suerte de, de países o de islas eh, extraños, ¿verdad? Eh, sí, habíamos Carlos pensado, que... Si sabes que Jesús y habíamos pensado hacer un programa solo sobre los países que no existen claro. porque es toda, es toda una tradición además en crecimiento en crecimiento donde realmente si hubiera que medir el, el éxito, el éxito se consigue que cuando alguien puede incluso Eh, ostentar patrimonio físico Sería el caso, de por ejemplo, de Sealand De la plataforma antiaérea que hay en el Mar del Norte Que está tan de moda porque mm. y aunque que, oculta... se ve, y que se vende, por cierto, por claro, millones exacto. de, de pero euros Aunque oculta todo lo demás El típico montaje que hay en torno a los países eh, Fantasma o inexistentes mm. Algunos, hay uno que ha tenido un éxito absoluto Que es el principal de Borga Que ha conseguido hasta meterse en, en, en algunas Webs muy serias de países Bueno, bueno y el dominio de ni te cuento pero bueno, pues, sí, tenemos que dedicarnos a sí, sí. hacer un a ver, a ver, que un, un momento, no nos pisemos El, sí. el dominio de Melchizedek. Sí, sí, sí, es un país, o sea, es, es, es un país eh, creado por un vidente profeta, se llama mm. David Koren, nada que ver con el David Cores, sí, <ríe> que de, el de memoria, pero este es parecido también. Mm. Entonces generó todo, un, un dominio de Melchizedek, que tiene, por cierto, su página web, bueno, que no veas tú que tiene tiene, porque hay mucha gente que tiene su pasaporte eh, directamente emitido por este país totalmente fantasma e imaginario, que no es virtual, eh, pero que se han hecho muchos trapicheos ilegales, con ese tipo de pasaportes. Lo mismo que ha pasado con el del Zilán, ¿eh? sí. de, de Silán. De de sí, sí, sí, hay toda una historia negra sí. alrededor de países <coughs> imaginarios, de esos países online, como le llaman, o microestados, sí. que bueno, yo creo que le podemos dedicar un monográfico. Sí, últim bueno, últimamente se ha suscitado un, un pequeño problema con la gente que vive justo en la línea fronteriza de tal o cual país. Sí, y, sí, Y es que sí. hay un número, hay un número sí, creciente. Sí. Por ejemplo, España tiene un caso muy conocido, que es la de los paisanes. Bueno, podemos hablar un día de esas cosas porque es, precioso. Sí, sí, es una sí. historia muy bonita. Sí, sí. Bueno, es, es verdad, hay miles pues, de personas viviendo en una frontera modo, no sería el caso, pero el caso Perejil es muy parecido. No. Me acuerdo cuando nosotros publicamos en Ristre un artículo sobre Perejil, pero del, del incidente de Perejil de 1886, que no tiene nada que ver con el 2000 algo, que fue el 4, me parece, ¿no? El 3. Bueno, pues eh, la historia de, vamos a empezar si queréis, la historia de Esperides empieza una mañana del año 1800, cuando eh, un capitán cazador de ballenas de la costa de nueva Inglaterra, que se encontraba en el Pacífico. Una mañana del año 1800 creyó descubrir una isla eh, emergida el Pacífico Sur, relativamente lejos, es decir, en un sitio muy aislado de Nueva Zelanda, que, eh, de estar situada en la zona que él, él la identificó, sería la isla más islada del mundo, junto con Pitcairn, la famosa isla del Mortín del Monti. Y con la de Bubet. Y con Bubet, que También. es una isla noruega, que es una historia rarísima. Cómo sí, Noruega sí. es propietaria de una isla en el, en el sur del océano Atlántico. Bueno, hay un montón de historias de esta es así geografía mágica casi, que son geniales. Pero en principio estamos en el bueno, año 1800. Eh, el, el caso es que hizo lo que todo capitán de Focas hace en estos tiempos. Todo capitán navegante. llamado Swan, digo importante, sí, Sven, porque... Sí. ¿Cómo crees que denomina la isla? Eh, Swan. Isla Swan, <risa> efectivamente. A en partir en fin, la modestia no es ahí supuesto. ya Tenemos una isla, Isla Swing. El caso es que cuando, es además una tradición, cuando un capitán ballenero, como bueno, ya hablábamos del siglo, es el último año del siglo XVIII, pero tiene tiempos muy recientes, se suponía que más o menos la tierra ya está básicamente conocida, uh -huh. entonces cuando alguien identificaba pues, algún tipo de islas o arrecifes donde se suponía que podía haber algún tipo de interés económico y los balleneros americanos se movían a principios del siglo XIX por todos los mares del mundo, principalmente por el Pacífico Sur, es decir, hacían la ruta al Cabo de Hornos, pues eh, lo notificó al llegar a, a Boston, y a partir de ahí, claro, se dio por hecho que esa isla en principio podía existir y que por la descripción que daba Swain de ella podía ser interesante para los cazadores de ballenas o para los que buscaban pieles de focas de manera que, al cabo de unos años otros dos capitanes Gedinger y Macy, también de Nueva Inglaterra y también eh, especialistas en, en caza de pieles o, y de ballenas eh, dicen o afirman eh, buscar, o intentan ir a buscarlas porque creen la afirmación de Swain pero eh, no, no hay pruebas claras de, de que la lleguen a localizar, aunque sí la describen, describen, creen que ellos han llegado a han y la describen como rica en focas, arrecifes cubiertos de algas, de algas, perdón, y eh, aguas uh -huh. extraordinariamente coloreadas. Entonces, aunque en principio se da credibilidad a la historia de Swain, uh -huh. eh, de momento veis tres avistamientos. Tres avistamientos, pero luego uh -huh. vamos a, allí y allí no hay nada. Sí, exactamente. Se dan incluso las coordenadas, las sabemos, eh, aparecen escritas en muchos de los mapas de las cartas de marear eh, se vuelve a encontrar, porque es verdad que hay otros barcos que van por allí sobre todo barcos foqueros y si no la encuentran y un 29 de mayo del año 1841 un capitán británico llamado Dougherty a bordo de un ballenero, como tiene que ser por esas latitudes la descubre de nuevo Una vez más, la falsa de modestia se caracteriza Pasamos y... Pasamos de las Islas Swayne a las Islas Robert Exactamente, ahora se llama Roberti. <risa> fue un mérito porque decía hombre, ahí están. Decían algunos que sí, otros que no. Los clásicos rumores de las Islas Evanescentes que se encuentran prácticamente en todos los océanos. No? Si hubiese ido un capitán español, pues se queda el nombre ya para siempre. Sí, se sí, sí, queda ya Islas García. <risa> Bueno, el hecho es que, eh, a, pez, a pesar de todo, no a pesar de que había gente que decía que sí, gente que no, porque después... la no lo a decir, a Isla Robinson, Isla Selkir, Isla Juan bueno, no sé, yo decía, tampoco eso. <ríe> el hecho es que, a pesar de todo, las cartas de denominación del Admiratado, del Reino Unido, pues mm. la siguen manteniendo en su lugar, a pesar de que después ya no había más avistamientos desde el año 1886, la siguen manteniendo en su lugar hasta el año 1935, ni más ni menos. Ya en el 35, ya decía, bueno, ya no hay más avistamientos. El de 1886 es el último. Es como si hubieran ya desaparecido se hubieran volatilizado entonces esta es como la primera parte de una. perdón un matiz importante hay una diferencia fundamental entre el avistamiento de Ogherty y los de Gardiner Macy Swain y es que en el caso de Ogherty hace una anotación en el cuaderno de bitácora Donde dice 59 grados 20 minutos latitud sur, 120 grados 20 minutos longitud no, oeste. Es decir, la, determina la posición a la perfección. O sea que no hay motivo para claro, confundir. Esto esto con es, otra claro, isla, exacto, ¿verdad? eso es lo que hace que el Almirantazgo británico sí lo incorpore dentro de las. Básicamente, además por un, un problema de seguros de las navieras que uh -huh. cuando aseguraban, oh, hombre, si había una zona de tierra, bueno, pues lo no lo identificado claramente. Y el Almirantazgo decide incorporarlo porque, bueno, al parecer, es, es, no solo los testigos, porque Doberdty la vela describe perfectamente, cubierta de nieve, de rocas, hielo, circa da por focas y entonces da con tal precisión la clase de la posición de la isla que queda registrada, y el mundo conoce una isla más. La isla Entonces, de la para traducirlo al, al cristiano, estaríamos hablando de una isla o un grupo de islas sí. al sur de Nueva Zelanda. Exacto, ¿no? ah, sí. o sea, en el Pacífico Sur. En el Pacífico Sur, eh, avistadas en tres, cuatro ocasiones, sí. pero que en el siglo XX ya se sientan sí. y se lo toman en serio. Para dicen, que los oyentes estadounidenses San estaría a unos 1875 kilómetros de Isla de Pascua. Es. En el rumbo hacia la Antártida con una demora hacia el este, o sea, es decir, en, la, iba a decir, en la quinta puñeta literalmente en sitio del mundo. más recóndito del mundo. Allí, Exactamente. Allí entonces ese cascote de, o de, de hielo. Sí, sí, es un pequeño archipiélago, ahora diremos. Pero bueno, en teoría esta sería la primera parte donde se tendría que haber puesto punto y final. Bueno, sí. es una, una isla de muchas que dijeron que se había encontrado, pero que después se demostró pues que no estaban en su sitio, bueno, habían sido pequeños errores, ¿no?, a la hora de determinar la, la latitud y la longitud. Bueno, pues, ha pasado otras veces. Y así hubiera quedado esta historia, pues eso, hasta que el almirantado la borra ya un poco de un plumazo desde el año 1935 y prácticamente ya no se sabe más de ello. ¿Por qué vuelve a tener un poco de prioridad esto y, y tiene ya además ese carácter de misterio que hasta ahora, bueno, tampoco tiene demasiado? Bueno, pues aquí es donde entra en juego Antonio Rivera. Antonio Rivera una de las muchas obras que él escribe, una de ellas, que posiblemente la mejor es de las menos conocidas, que se llama la máquina, Las máquinas del cosmos, pues él hace mención en uno de sus capítulos a estas islas, a estas islas del Océano Pacífico, y él habla de que existe un misterioso archipiélago conocido ahora ya con el nombre de Hesperides. El porqué qué este cambio, es decir, por qué ya no Swain, por qué ya no Daggerty. Bueno, y entonces él habla de que eh, le llega una información muy extraña, una información de un libro escrito por un tal John Callander. John Callander. En las investigaciones eh, ve que este libro, además, hay muchas erratas, incluso en el nombre de la editorial no parece muy lógico. Eh, pero es un libro donde incluye fotografías, donde incluye mapas y donde incluye una exhaustiva información, donde ya no solo da estos datos que nosotros conocemos, sino que incluso habla de un bañero escocés llamado Macnal, que es el que la descubre o las vuelve a redescubrir en el año 1850 es decir, aporta información totalmente novedosa. pero lo más interesante es que da mapas, da ya eh, referencias mucho más precisas te dicen cómo son Esas islas, esas dos grandes islas, porque dice que estaría compuesto este archipiélago por dos islas principales, que sería la Gran espéride y la Isla del Lago, por un islote llamado Rap, que junto con cinco pequeños atolones en el conjunto de casi unos 5 kilómetros cuadrados ese sería todo el archipiélago en el supuesto y digo supuesto porque mm. luego veremos que la historia de Calander es muy extraña pero en el supuesto libro de calendar, que teóricamente se publicó en 1962 y digo teóricamente mm. porque sigue, es un libro por ejemplo lo registrado en ICBN, mm. es decir, bueno no existía como ahora sí. pero se puede identificar y no aparece y lo interesante que tiene es que él cita dos nombres para el, para el archipiélago al que llaman Rapabay o Baiti es decir, dos nombres polinesios lo cual presumiría que navegantes de Pascua o de las Islas Chatham Las Islas Chatan son, teóricamente, el último lugar habitado que, que llegó el ser humano. Es decir, si el ser humano parte de algún punto de las colinas de Etiopía o de Kenia hace 150.000 años, si es el primer sitio habitado por hombres actuales, el último lugar al que llegaron fue las Islas Chatan en el siglo XI. O sea, que casi se conecta con las exploraciones portuguesas y españolas. Hay cosas es muy extrañas, bueno, como ha contado Jesús, porque claro, este supuesto libro que manejó Antonio Rivera... Sí, luego veremos que es muy extraño. Parece que solo lo manejó él. Eh, ahí, pero hay más, hay más. Mm. Pero digamos que el hecho que tenga eh, nombres nombres polinesios significaría el que, bueno, que era conocido por navegantes de Pascua mm. o, de, o de... Bueno, de Pascua o de, o de las Chatham, porque desde luego de Pitcair, no, porque estaba, estaba deshabitada. Entonces, eso ya marca ahí algo muy extraño, que es cómo los navegantes polinesios dieron nombre a una isla situada a casi dos mil kilómetros del punto polinesio habitado más cercano y no se quedaron. O sea y volvieron, porque claro, la innovación polinesia el problema que tenía es lo que les pasó a los habitantes de Pascua era la intercomunicación entre las islas una vez que eso se perdía, te quedabas aislado y ocurrió no solamente en Pascua, sino en más sitios mm. entonces bueno, la verdad es que ahí hay una cosa muy extraña que no tiene mucha lógica y que teóricamente el libro de Calendar tampoco soluciona ni, ni aclara bien. ¿Cómo defendió Rivera esta, esta hipótesis? Vamos a ver, él nunca se llega a creer todo esto, él lo informa él hace ahí un poco de periodista a pesar de que esta información la da en este primer libro y luego en otro da datos posteriores, los últimos que luego comentaremos entonces él lo que hace es, pues bueno, como un buen investigador empieza a ver qué hay detrás de este John Calendar. y se encuentra que es un seudónimo, que no hay ningún John Calendar, que sí que había alguien que tenía ese nombre pero desde luego nunca autor de este libro publicado en el año 1962 que por cierto se, se editó en inglés, en francés y en español a la vez, donde aparecían estos mapas eh, además incluía la existencia de un acta de ocupación en este libro una constitución redactada en Esperanto también había emisiones filatélicas, es decir, hablaba en general de todo un gobierno fantasma y estaba dando las pruebas, los datos, muy exhaustivos. Un poco al estilo de las novelas de José Luis Borges, de la fantasía, mm. tú puedes recrear literariamente todo un país imaginario, como en este caso sería el archipiélago de las espérides. Claro, Antonio Rivera, cuando empieza ya a hacer estas pequeñas indagaciones, se da cuenta de que hay varias contradicciones. La primera contradicción es la posición de las espérides, no corresponde con la posición de las Dogerti. Con lo cual ya, hombre, hay mucho error ahí, ¿no? En el concreto, si las espérides estamos hablando de 47 grados oeste y las Islas de Augertis ya están, por ejemplo, a los 59 grados sur, pues cosa, oh, 47 sur y, y 59 sur, es decir, hay varias anomalías ahí en cuestión de, de latitud y longitud que no corresponden. Esa es una de las primeras, pero bueno, podría incluso pasar porque podría ser malas transcripciones a lo largo y ancho de esta información que va pasando de mano en mano. La segunda anomalía o incongruencia es la, el clima. Según la descripción de los navegantes que dijeron haber visto las Doverty, se trataba de una isla fría, de rocas, de hielo, en fin, con importantes colonias de lobos marinos. En este caso, eh, las espérides que recoge Rivera a través de la obra de John Calander, pues estamos hablando de que este desplazamiento de 12 grados pues, parece excesivo, ¿no?, Tanto en la en la latitud, como en las características que se requiere para esta isla, diciendo que son más cálidas, en fin, que no, no reúne esas condiciones tan inhóspitas que se hablaba de las, eh, en concreto de las Dogerty. Y por último, y este dato es muy importante, sí, porque ahí sí da ya la pista de que realmente estamos hablando de toda una recreación imaginaria de este fantasma eh, llamado John Callander, porque nunca se ha sabido quién estaba detrás, y entonces recoge o identifica Eh, Rivera que los mapas de las islas que suministran en la, en la obra de John Callender esas dos islas principales que te comentaba que era la Gran uh -huh. Esperida y la Isla del Lago las dos corresponden a dos islas que menciona Julio Verne en dos novelas diferentes. Una, La Isla Misteriosa claro. otra, En dos Años de Vacaciones vale. Claro, pero que sí, es que es igual la descripción. De todas maneras, bueno ya para concluir Obviamente, esas experiencias no existieron. Luego hablaremos de, del entramado filatélico y, y, y extraño de negocios, pero para concluir, digamos que eh, en la investigación ya final para demostrar la falsedad de esas experiencias, pues había tres datos evidentes. El primero, que en la tasa Geográfica Universal eh, no aparece ninguno, sin, en, jamás ha existido, tampoco en los mapas de Nora de los sistemas a, americanos ya con utilización de satélites para cartografiar la Tierra jamás han existido en la posición donde se supone que tienen que estar, Pero sobre todo y principalmente por eh, dos problemas del libro de Calendar. Como hemos dicho, el libro de Calendar era bastante extraño por una razón, porque el autor John Calendar sí podía haber existido, dado que existe un John Calendar que, que era que escribió sobre novelas, perdón, sobre libros de navegación de tierras australes, ah. pero había vivido un siglo y medio antes. Claro, por eso digo, no con lo cual nada, no podía tío. coincidir con una edición. De la época de la Clara Rivera, y por otro lado, por un terrible error de la portada, que es absolutamente inconcebible. Dice uh -huh. es que la portada pone C-Books edition", edi Editions, pero C-Books, Books, B-O-K-S-S, -S, no con dosos. Entonces, bueno, un error ya tan grave que es difícilmente... O sea, todo pudo ser una inmensa Claro, broma. una errata. No, broma. más que nada, era la, yo creo que era la justificación de otra cosa. Y esa otra cosa estaba muy relacionada con el entramado filatélico. Claro, es que ahora sería la tercera claro. parte, es decir, la segunda parte sería eh, esta. Pero luego me decía, Carlos, que la isla no era frondosa y no tenía su exuberante vegetación y playas, ¿eh? Fíjate, sí, la sí, lo que va teniendo. Claro, ver, pero es que ya estamos hablando ver, de es. esa diferencia eh. de 12 grados que está hablando. Hay demasiado error ahí, sí. ya evidente, tanto en el clima... En, en la situación geográfica y luego en esa referencia muy clara con okay. dos islas muy relacionadas con dos novelas de Julio Verne. Bueno, ya hemos contado lo onírico, lo, lo estupendo. Ahora vamos al negocio. Entonces, la tercera parte. Esto es una especie de culebrón. Sí. En fin, vamos a, al desenlace. ¡Qué maravilla! Las Dogerti, las Esperides. ¡Qué bonito! Qué bonitas son, Todo pues... parece demasiado bonito para que sea verdad. Sí. Eh... Sellos sellos, exactamente. Esa es un poco la pista. Sí. Datos un poco que abogan por la falsedad de las experiencias. y de ¿por qué tanto Rivera, en fin, como la gente que se ha acercado un poco a este asunto? Ya digo que es poco conocido, porque de hecho estoy seguro que ahora más de un oyente estará tecleando en Internet ahí en Google. Pues saber, que no lo busca con, porque le saldrá, pues no, va, no va a encontrar le nada. Saldrá todo lo referente a la mitología. <risa> no va a encontrar nada. A ver, Entonces, Jesús, mírame a los ojos. Te miro a los ojos. <risa> Rivera picó. Eh, en este caso, fíjate, tengo no. que ser sincero, creo que no, aquí no. Y mira no. Que, que Rivera era muy crédulo Como hemos dicho más de sí. una vez no, no. Era una época también que se necesitaba creer Y ya, él, ya, ya. como un buen divulgador De estos temas, también era buen creyente De estos temas, y muchas veces se la metieron Doblada, por utilizar sí, un, sí, sí. un término Castizo, pero en este caso no No porque él empezó a encontrar ya incongruencias Muy pronto, lo que pasa es que era muy bonito Para dedicarle un capítulo, o sea, él no dedicó un libro Sino un capítulo de este libro de las máquinas de los, del cosmos mm. Entonces, eh, incongruencias Un poco, vamos a resumir. La primera, estas islas no figuran en los mapas de Norad, aunque sí aparecen en el Atlas Geográfico Universal de Salinas de la edición de 1969. Estamos hablando de las espérides, con lo cual ya es un poco extraño. Después, un poco el dato este es fundamental porque un personaje llamado José Mons Vila, que era miembro fundador de la Asociación ProAntártida, eh, opinaba, cuando se pusieron en contacto con él, opinaba que el negocio filatélico pudo haber estado detrás de esta falsedad. Un auténtico bluff. Eh, en un artículo, además, que se publicó no hace demasiado por un eh, periodista catalán llamado Miguel Seguín, se eh, publicó en la revista Año Cero, se decía que era muy probable que el impulsor de la idea podría haber sido una persona muy introducida en el mundo filatélico, fíjate que ahora se ha puesto tan de moda, ¿no? Sí. En aquella época nos hablaba, por supuesto, de ni de fisa ni del Foro Filatélico, pero si sí era un grupo importante de, del mundo filatélico, residente en Madrid, Que, eh, que había hecho unas emisiones de sellos y que posiblemente, además vista, se sabe un poco la pista de, de esa emisión de sellos, era por una imprenta de Vitoria y que eso generó mucha expectación porque en esos sellos se hablaba de estas islas espérides y se hablaba como un gobierno fantasma como realmente que estaban ahí pero como ...que había sí. como intereses creados para que no se dieran a lo conocer. Lo que pasa es que yo, claro, soy un ignorante de estas cosas... Eh, ...Carlos, ¿los sellos no pasan por la supervisión de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre? Los españoles sí, pero no necesariamente los que se supone que se han hecho en Isla de Oberti, ...o París de Doverty sí, en realidad sí. Si hubiera sido una emisión que lo hubiera hecho el gobierno español... Eh, es, como si un, no sé, ...es como si un país le, le encarga al gobierno español a hacer billetes. Billetes de banco, pues eh, se pueden hacer, no hay ningún problema, es un tema de tecnología... ...pero normalmente eso siempre está, por supuesto, controlado por acuerdos internacionales y por tratados... Uh -huh. Lo que ocurre es que es bien conocido que hay países que utilizan las emisiones filatélicas eh, precisamente como, como una fórmula de, de, de darse a conocer la inversión. Por ejemplo, es clásico... de los Sí, no, pero es clásico básicamente, por ejemplo, de los emiratos árabes, de todos los emiratos. Uh -huh. No, no de los grandes de Qatar o de Baharín, uh -huh. sino de los más pequeñitos, que muchas veces la gente ni conoce cuáles son, que claro, tú ves un sello de un país que no sabes muy bien qué es, emirato de no sé cuánto, y dices, bueno, pues si dicen que existe, existirá, pero uh -huh. luego es muy difícil encontrar. Uh -huh. Ahora mismo incluso, si alguien lo intenta en Internet, verá que es conseguir... La información sobre cuáles son los Emiratos árabes es fácil, atrás de Wikipedia o demás, pero los nombres, la forma en que lo escribes, cómo lo cambias, puede alterarse. No, ya para concluir hay una cosa que me gustaría citar, que citaba Rivera, que no deja de ser curioso, que es que eh, había toda una invención de que el gobierno de las espérides había nacido de la herencia del ballinero Magnol a un grupo empresarial español que supuestamente llegó incluso a ofrecer a la asociación eh, Pro Antártida, que en aquel entonces la presidía en los años sesenta un coronel ya fallecido, Antonio Baiza Mancebo La, la, la posibilidad de España de interesarse porque hacer negocios en Islas en isla Pérides como un, un posible, una posible tema de interés para una asociación que investigaba bueno, la presencia española del Atlántico Sur no es que sea curioso porque yo sigo pensando que efectivamente detrás de esta había un timo, más o menos a escala más o menos grande que pretendía, bueno, pues dar valor a unos sellos que en realidad pero no lo Pero si hubo un crédulo en esto fíjate cuando me preguntabas antes si Antonio Rivera lo creyó yo creo que no lo creyó, pero si sí hubo un, el que lo creyó el que lo creyó fue el fundador de la asociación pro Antártida ejemplo, que fue este coronel Baeza, porque existe una carta que él dirige a, al ministro de la Marina, al almirante Pedro Nieto Antúnez, ministro franquista, en el año 1965, donde le cuenta que eh, tienen el convencimiento, leo textualmente porque me parece muy representativo para que veas que en aquel momento él sí pensaba que esto podía ser eh, de un valor estratégico. Dice, le comentaba... Al almirante Nieto Antúnez tenemos el convencimiento, excelentísimo, excelentísimo señor, que el asentamiento de España en el archipiélago de las Esperides solo inúmeros beneficios puede proporcionar. Si España se establece en estas islas, habrá prolongado aumentado su radio de acción en materia de caza y de pesca. Y lo decía convencido. Por supuesto, Nieto Antunes no le hizo ni caso y ahí quedó el asunto, ¿no? Pero, en aquel momento, esa asociación Pro Antártida, cuyo fundador es Antonio Báez sí lo creía, pero luego otro de los miembros, el que acabo de comentar, eh, sí pensaba que detrás de todo esto estaba ese grupo filatélico y que había intereses creados y, por lo tanto, se dio cerrojazo el asunto y ya solo quedó como una especie de leyenda urbana un poco diluida ya. Las Islas Esperides, las Islas Dougherty, las Swain... Bueno, pues eh, hoy hemos sabido algo más acerca de, de este asunto tan eh, enigmático y tan al sur. Bueno, pues toma, Carlos, para ti este sello de las Islas Esperides. Qué bonito, qué grande. ¿Eh? ¿Te gusta? Sí, es eh, tamaño A4, qué grande. Es, es a, a, a tamaño DIN A4, efectivamente. <risa> es un sello por valor de, de 200 euros. Alá, qué bien. Eh, tú me pagas los 200 euros, yo te doy el sello Y todos los que necesites Y <risa> si me das unos cuantos para vender una a Jesús otra sí, sí, sí. Y para ti Jesús a ver, a ver. Eh, Toma, toma, no. eh, te voy a dar aquí un pliego Un pliego de sellos de San Morondón, sí. eh, Del famoso Estado sí, sí. Oye, pues me quedo con San Morondón, ¿eh? Sí, sí, porque sí. te tiene más pistas para seguirle Mira, mira, has visto, he puesto tu efigie en el sello sí, por cierto, Además me... por la latitud tiene que haber menos focas <risa> Lo malo es que se me está hundiendo en el vaso